Ya estamos listos y dispuestos para comenzar su programa Yo te ayudo, tú me ayudas con la gentil presentación de nuestra amiga La concejala María Teresa Alvear Junto a Rodrigo Carreño y la producción su amigo y servidor Juan Carlos Paredes Dando inicio a un nuevo programa de Yo te ayudo Tú me ayudas con ustedes, nuestra amiga María Teresa Alvear Buenos días y bienvenida a nuestro Hola, programa Juan Carlos, buenos días sí un día maravilloso partimos pero partimos con una lamentable noticia yo creo que para nadie era indiferente uno lo podía querer otro no lo podía querer uno lo admiraba otros no uno lo criticaban otros eh, podían tener palabras muy sentidas pero nadie puede reconocer dejar de reconocer que esta persona fue fundamental en la vuelta a la democracia me estoy refiriendo a don patricio del gunasócar ...quien desgraciadamente hoy día nos dejó... ...a sus 97 años de edad... ...estaba absolutamente lúcido... ...es una persona que hasta el último minuto... ...Juan Carlos, tú lo veías que estaba activo... ...salía a, a seminarios, a reuniones... ...siempre él estuvo hasta el minuto final... andan ...cuando ya el cuerpo no le no le respondió... Eh, ...total y absolutamente activo... ...eso hizo que su cabecita funcionara tan bien... Oye, María Teresa, tú lo conociste de cerca, ¿qué nos puedes comentar de él? Eh, yo era un niño cuando vi el Estadio Nacional nacional <risa> cubierto por esa bandera patria chilena. Háblanos de, de, del bueno, lado esa, más humano. Esa, ¿no? esa cosa fue bien impresionante. Yo estaba en el estadio, obviamente, y cuando se... Muy emocionante también fue la cueca de las mujeres, eh, todas vestidas de blanco, eh, bailando solas, simbolizando la la desaparición de sus seres queridos fue muy linda y, la, y el despliegue de esa bandera es una cosa que se te hinchaba el corazón, era era fue tan tan emocionante que hasta el día de hoy yo creo que todos los que participamos en esa ese día ahí no lo vamos a olvidar jamás. Porque además era un minuto muy sentido por mucha gente por muchos años y haber vuelto a la democracia sin haber derramado una gota de sangre Yo creo que muy pocos países en el mundo lo pueden decir. Y sin duda alguna, don Patricio Elwin contribuyó mucho con su carácter, con su modo de ser, con su parsimonia La gente lo criticaba, se reían de él porque ponía las, man como ponía las manos, ¿ah? era como tan así, como ceremonioso, y en la medida de lo posible, que fue una frase que él acuñó porque no hay que olvidar que no era fácil el minuto en que estábamos viviendo ¿cuál era el minuto que estábamos viviendo? súper complicado súper complejo porque teníamos ahí a Augusto Pinochet como comandante y jefe del ejército que por supuesto a él no le gustó para nada el haber sido desplazado del poder en forma democrática y, y yo creo que la, las fuerzas armadas les costó mucho asimilar esa situación ¿Ah? mucho, mucho, perder las prebendas, las, las, los beneficios que tenían ellos en la dictadura, eh, no es fácil entregarlos así tan graciosamente. Pero el mérito de don Patricio Helme fue ese, el haber tenido la, la sabiduría, la templanza, la serenidad de manejar este país y manejar a, a las Fuerzas Armadas de una manera tal de que pudimos ir construyendo poco a poco, obviamente, lo que hasta ahora tenemos. Y eso, sin duda alguna, es una un gran logro de él, y yo creo que por eso mismo él pasa a la historia de este país. Acá no, nos manda un saludo eh, Leonardo Araya Puente Alto, que está en la comuna de Las Condes, y nos dice, bueno, usted que conoció de cerca a don Patricio Olvin, ¿cuál cree usted que va a ser el legado...? Eh, histórico, que por lo cual lo van a recordar siempre. Bueno, yo quiero que lo que te decía ah, el, el mérito mayor independiente de los logros que hizo como presidente es el haber llevado este país a una democracia tranquila este paso de la dictadura a la democracia, sin duda alguna tiene un gran gran valor, y de eso yo creo que debemos estar todos agradecidos de uno y otro lado, porque si esta cosa hubiera sido más violenta con otro tipo de, de presidente, eh, a lo mejor eh, la cosa habría sido muy, muy distinta. Ah, podríamos haber tenido derramamiento de sangre, podríamos haber tenido una vuelta a la dictadura, podríamos haber tenido muchas cosas si no hubiéramos tenido a don Patricio Elwin como presidente. Y quiero recordarlo en el ámbito personal, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, él estuvo... En, en mi lanzamiento de mi primera campaña acá de concejal eh, en el Teatro Palermo, me acuerdo tengo unas fotos muy lindas con él unas palabras muy sentidas en ese tiempo Soledad Alvear era ministra de él, del CERNAM y, y los ministros no podían hacer eh, campaña no podían acercarse a ningún candidato Y obviamente Soledad Alvear no podía hacerlo tampoco. Pero sin estar presente lo estuvo porque él se encargó de decir quién era yo, quién era ella, qué significaba Puente Alto el tener una un alvear en la comuna de Puente Alto con un apellido que había sido siempre tan respetado en esta comuna. Así que yo eh, muy agradecida de él porque... Tuvo muy lindas palabras para conmigo y, y fue una, un minuto muy emocionante, muy, muy emocionante. Mira, qué bonito. Aquí estamos a, a aportando algunos datos históricos ¿ah? con respecto a Patricio Elwin. Él nació un 26 de noviembre de 1918 en Viña del Mar. Mira, fíjate la cantidad. Sí. Ya no quedan personas ya de esa generación. Eh, yo creo que muy poco, ¿Ah? muy poco, porque él tiene 97 años, po. Tenía. Tenía tenía hasta hace pocas horas atrás pero sin duda alguna eh, se nos fue pero difícilmente va a ser olvidado y, y quiero aprovechar esta instancia que a pesar de que no nos oyen decirle a su familia a la Mariana a la Paz Bascuñán que es su nieta y a toda su familia decirle que sentimos mucho la partida de él, que no es una sorpresa obviamente ya uno percibía ...cuando se enfermó, que iba decayendo día a día... ...y que este desenlace se venía... ...pero no por eso es menos doloroso... ...y, y todos los demócratas cristianos obviamente estamos... Eh, ...muy, muy consternados... ...porque fue una figura emblemática para nosotros... Eh, ...así como Eduardo Frei Montalva... ...dos presidentes que hemos tenido de primera línea... Que, de, ...con un prestigio y con una honestidad y transparencia que la verdad eh, no se puede desmentir. Efectivamente. ¿Qué te parece que vamos la música? Porque a la vuelta volvemos con todo lo que ocurrió este fin de semana. Perfecto. ¿Te parece? Nos vamos a un tema musical entonces y no se vayan... I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come. To show the way I believe I believe I believe above the storm The smallest prayer Will still be heard I believe that someone In the great somewhere Here's every word, every time I hear a newborn baby cry, heart touch a leaf or see the sky un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. ¡Sí, señores! ¡Sí, compatriotas! ¡Civiles o militares! ¡Chiles uno solo! estamos de regreso con María Teresa Alvea, nuestra concejala aquí en Puente Alto. Quiere interactuar con ella, nos quiere comentar qué pasó el fin de semana, cómo ha estado eh, cómo está su villa, su población. Anote el teléfono 872-7871. Llámenos, participe, interactúe con nosotros. Estamos a vuestra disposición. Ya han llegado aquí varias preguntas y las queremos compartir con ustedes. María Teresa, adelante por favor. Sí. Primero rectificar, creo que el teléfono se le agregan 2-2 antes, ¿no? Sí, claro El 2 2 2 7 8 7 Es que yo me enredo absolutamente con los teléfonos Entonces, o sea, ahora ves? que lo tenía clarito, tú me estabas ahí enredando otra vez ¿no? ah. <risa> Es que yo, yo subentiendo que la gente no va es que a... Es que a veces la gente también lo olvida ¿Cuántas veces me encuentro yo con llamando por teléfono y me, me contesta la usted simpática no niña? Puede, usted, usted, la, usted no, no puede no, llamar <risa> tiene que anteponer un 2-2 al, al teléfono. Así que 22-872-7871. Bueno, y como le decía, tuvimos el último recuerdo de un, un trocito, un extracto del discurso de don Patricio Elwin eh, del día que estábamos comentando en el Estadio Nacional. Así es que Eh, vamos a dar vuelta a la página pues y vamos a, a comentar lo que pasó este fin de semana eh, ¿partes tú o parto yo? Eh, parte usted, pues, mijito ya, señor Ogalde, que es una, un nacido auditor de la radio tiene una empresa constructora, tiene maestros con los cuales trabaja, nos comentaba que en... En la avenida El Peñón ocurre un un proceso un fenómeno bastante complejo, el tema de la basura, la feria, la gente no limpia, los desagües y fue un río. Esa parte de Puente Alto y la gente, adultos mayores, no podían cruzar. Así que si Juan Logalde está en sintonía, sería muy amable nuevamente que nos pudiera comentar esa situación. Por otra parte, llegan otras preguntas o sugerencias, eh, perdón, comentarios. Acá el señor Gabriel Muñoz, nos estoy escuchando desde la Florida. Eh, ¿Qué opina usted con respecto a Alto Maipo? ¿Tendrá algo que ver esto de Alto Maipo con las inundaciones de, de Santiago y el corte de agua potable en tantas comunas? Gracias, lo estoy escuchando Una oportunidad para los pobladores poder expresarnos y dar a conocer nuestras posturas Adelante Bueno, la verdad es que con respecto al Alto de Maipo yo no tengo ninguna certeza eh, oficial con respecto a la, a la intención que ellos hayan tenido de provocar daño, pero yo creo que sí provocaron daño porque si uno mira la fotografía, la intervención que ellos han hecho en el río Maipo ha sido terrible, tremenda. ¿Ah? Y han dejado materiales sueltos ahí que sin duda alguna el caudal del río que bajaba lo tienen que haber arrastrado y ha provocado todo el descalabro que se provocó hacia abajo. Mm. Ahora también hay que tener en cuenta de que el ser humano, nosotros como seres humanos, hemos ido depredando la cordillera y la precordillera. Obviamente antes no uno podía perfectamente, eh, y yo vivía acá en Puente Alto y cabía, caía antes, a lo mejor más agua que ahora, y provocaba menos daño. Pero ¿qué pasaba? Toda la precordillera y todo el... el podían absorber mucho más agua que lo que se puede absorber ahora por la gran construcción que hay en la, en la precordillera ¿Ah? mucha, mucha intervención humana por lo tanto, la absorción de agua, la menos cantidad de deforestación que hay eso provoca también que las aguas escurran y las tierras escurran hacia abajo, sin control por lo tanto, no solamente es Alto de Maipo sino que yo también creo que todos los chilenos Eh, que han tenido alguna algo que ver con respecto a esas construcciones tienen algún tipo de responsabilidad. Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Ahora sí. ¿Estáis, estáis? Sí, muy buenos días a todos. <risa> Pedir disculpa del atraso, pero andaba haciendo un trámite. Hablando un poco sobre la emergencia de Puente Alto y sus alrededores, este fin de semana en Puente Alto quedó completamente, casi anegado. En el... Ay, un llamado A la chama purísima. Alo, alo, hola. Hola, mijita, ¿cómo está? Con mucha pena. Por don Patricio. Sí. Estamos todos igual, ¿eh? sí. Me levanto aquí porque estoy bien refiada y tengo mi adopio, incluso no quería ni levantarme todavía. Ya. No sé qué me daba por la tele y yo pensaba que decía que están por eso por, por el artista y dice Uy, por el atleta, la hambre, y cuando dicen un patito, ¿eh? Uy, ¿se me dio la tele? No, atro atroz. Estamos sí. todos con una pena increíble. A pesar de que uno sabía que este desenlace era inevitable, no por eso a uno le deja de doler. Sí. la uh -huh. maría Dígame. están hablando de la mura, que hace escuchar algo más porque... Pero esto, esto es el, yo, yo tengo entendido que estas cosas que pasan es porque tiran mucha mugre y a veces tiran en los canales andan tirando mugre por todos lados además claro Sí, sí eso también cuando se llenan las quebradas de claro. de escombros de basura después sí. el agua baja por esas quebradas y arrastra toda esa cantidad de mugre ayer lo veíamos en algunos en algunas bajadas allá en, en cómo se llama esto en Maipú Donde la verdad es que era impresionante Refrigeradores, colchones ¿Eh? Sofá, de todo De un tuticuante uno podía ir a hacer una Una casa de hecho De todo lo claro, que, que, que ahí aquí, tiraban sí, Y eso sí, sin duda alguna es terrible po. Por aquí cerca también También hay algo Tiran alta basura por ahí por el lado del colegio San José Hay veces amanecen unos colchones Hace como un mes allá ¿Ya? Habían unos cochones que se veían nuevos, Tan buenos, bueno. Tan bueno. buenos. Bueno. <risa> claro. Es que Decía. a lo mejor querían unos más buenos. Pues. <risa> sí. Claro. Yo... Y y mueve que andan tirando por todos, todos lados. Sí, es que eso es, es, porque, es lamentable eso. Sí, porque si uno va a la municipalidad, ¿Ya? Le vienen a sacar las cosas porque nosotros la trae Botamarco Cachurevo aquí y fui a hablar a la municipalidad y vino un estos señores, ¿cuánto se llama que, que andan viendo? Un inspector. Uh -huh. Sí, un inspector, inspector, claro. Tan bueno que vino y antes habían sacado un poco el camión que viene en la mañana aquí de la plaza. Ya. Yeah. Después eh, vi, vi, mandaron a buscar porque es ligerito. Yo fui en la tarde y en la mañana murió todo esto. Ya. Yeah. Y después vinieron a buscar lo demás. Ya. Yeah. Incluso sé que sé que no había alcanzado ni avisar yo ahí Y vamos a tirarla, a dejar la cosa Porque dijeron que debía sacar la tira la cosa para afuera Ajá Y, y, había ¿Y ya un... había basura de nuevo No, ¿Qué? había un caballero que estaba enojado Y quería ya, quería que a la fuerza me sacaran una multa Ya Y pues es que estaba el inspector ahí con él No, le A la señora no le íbamos a sacar una multa Y si ya avisó, ya pidió permiso de Y ustedes le diquense se él Las personas que andan tirando mudas, no a la gente que, que tiene permiso, o, o que se la venimos a sacar a ellas. Ajá. ¿Y sabes, señora María? sí Le cuento, le dije yo, eh, ¿sabe? Le dije yo incluso había un caballero que andan en ciclo, se llevaron al tiro un cacho, que había un somiel, claro, se lo llevaron al tiro, al claro. alambre, fierro fierritos que habían ahí, todo eso se lo llevaron ellos. Así que era poca mujer para llevar. Claro. Y después vino el inspector y le, le digo que en ese tiempo todavía tenía martíos y que estaba hospitalizado en una casa de reposo. Ya. Yeah. Y mi, mi hija había, había ido a comprar pañales. Y, y estaba el caballero, no lo había sentido. Y me dijo, mamá, me dijo mi hija. Estaba el caballero aquí afuera. Uy, disculpe, no lo había sentido. anda atendiendo una tirita para adentro. Uh. <risa> y me dice, Y le digo yo, ¿cómo le fue señora? Bien, le dije yo, bien, muy bien. Me dijo, le dije yo, ¿sabe cuánto le debo? No, nada, me dijo, ¿cómo nada? Le dije yo, no, nada, me, muchas gracias por haberla avisado. ¿no? Yo le dije, ¿sabe? Muchas gracias a ustedes, le dije yo, porque, porque cómo no me está cobrando y, así que, gracias para ustedes. No, me dijo él, gracias por haber avisado. Es que, sabe Es que yo, nosotros no estamos acostumbrados, a altos pobres, pero no estamos acostumbrando a andar tirando la mugre por ahí. Le dije, porque no lo acostumbraron así? No, me dijo, yo le agradezco mucho, me dijo, porque hemos recogido toneladas de mugre, me decían. Es que estamos recogiendo todos claro, los días. Claro. Purísima. Todos los días claro. estamos recogiendo por todos lados. Y no alcanzamos a limpiar cuando al poquito rato nuevamente la gente sí. bota la basura. Po. Da rabia, había da, da rabia porque la verdad es que uno quisiera ver su comuna Maldita. bonita, limpia, ordenada no. y hay gente que la verdad es que no puede no, para y es nada. Hay peligroso también porque aquí hay veces tiran en el bandejón ahí para atravesar cuando uno va al Panacatcha. Y ahí es peligroso también porque no tiene que subir ahí para que pasen los vehículos. Claro, claro. Así que también es peligroso Sí, eso. pues, sí. Ya, pues, señora ya, María. Ya, pues, corazón, ha sido un gusto saludarla. Igualmente. Un besito para usted. Gracias. Nos vemos. Ya. Chau, chau. Estamos de regreso aquí compartiendo buena música. Nos puede llamar... y Buena música, y temas de conversación. Nos puede llamar al 22 872 7871. Rodrigo Carreño estaba saludando cuando recibimos el llamado. ¿Algo qué? ibas a decir? No, no, no. no estábamos hablando sobre la emergencia que ocurrió en Puente Alto. Sí, que quedó, que quedó... El, sí. Anexado anexado. Todo. Estuvimos en diferentes sectores y eh, bueno como dicen en el sector de avenida la floría de un río es el la municipalidad hace la limpieza de los sumideros pero con la basura que hay que la gente vota todas las, todos no. los días se tappan otro llamado telefónico patricia escalante, patricia escalante muy buenos días hola hola eh, mira eh, perdón mire yo vivo acá en puente alto acá en, la, acá en la avenida el peral con entre méxico y las nieves ya Eh, quiero saludar a María Teresa Hola, ¿cómo estás, Patricia? Hola, mire, la, yo trato de escuchar la radio Pero para acá no me sale, me cuesta mucho Ahora estoy semi-sertada escuchándolo Ya <risa> Mire, yo tengo el siguiente problema, María Teresa A eh, Yo me dializo ahí en el centro Un centro médico que está ahí en la plaza, eh, Cordial Ya eh, Soy dializada, soy ciega Tengo un montón de problemas de... Puedo caminar poquito. Ya. Yeah. Yo tengo una feria los días martes acá frente a mi casa. Claro. Eh, a mí no me molesta la feria en sí. Ya. Yeah. Porque sé que tenemos que todos trabajar y de alguna manera llevar el sustento al hogar. Ajá. Uh -huh. No tengo problemas en eso. Pero sí tengo problemas porque estos jóvenes, o sea, las personas de la feria colocan sus autos en las veredas, sus camiones, su camioneta Ya. Yeah. Yo vivo en la avenida. Ya. Yeah. ...yo estoy encerrada entre dos pasajes... ...Vaitea y Orongo... ...ya... Yeah. Eh, ...yo tengo muy mala... ...muy mala salud de repente... ...tienen que salir volando conmigo a cualquier hora... ...claro... ...pero tenemos taponeado estos pasajes... Chuf, ...es complicado... ...yo también... ...yo en estos momentos tengo... ...yo puedo caminar un poquito... ...ya... Yeah. ...entonces yo tengo que ir a, a esperar el furgón... ...allá a México... ...que son más o menos aproximadamente 100... ...un poquito más de 100 metros... Yeah. ...usted dice, claro, es poquitito... ...pero para ti es mucho... ...pero para mí es una caminata de, no sé, de kilómetros... Yeah. ...porque tengo me viene a buscar el furgón... ...por lo mismo, porque nosotros no me puedo ir... ...en auto porque no lo podemos sacar... ya yeah. ...no lo podemos sacar... Eh, ...habría que dejarlo abandonado en la plaza... ...con el riesgo que es lo único que tenemos para movilizarme... ...claro entonces Bien. si nos roban el auto yo voy a quedar offai en cuanto a movilizarme al hospital y todo lo demás uh -huh. y no tengo los medios como para decir no importa yo pago un taxi cada vez que necesite ir al médico yeah. obviamente no puedo hacerlo entonces mi problema consiste en que ustedes no sé si ustedes se juntarán hablarán con esta gente de la feria y proponerle que Siempre dejen un, un pedazo o, o un lado por donde pueda pasar un auto particular en caso de una ambulancia, porque a mí se me hace muy difícil. Además que ponen los autos, o sea, las camionetas, que son camiones generalmente, los pone tan apegado a la vereda que uno para salir... Yo me ha tocado, eh, como yo no veo, ¿Ya? el problema es que a veces choco de frente con, lo, con los espejos de los, de los camiones. ¡Ah! las camionetas así, entonces yo de repente la otra vez me dio mucho susto porque yo quedé frente y me toqué el catéter, oh, yeah. entonces es complicado para mí María sí, Teresa. Sí, me imagino Patricia que debe ser súper complicado. Mire, Gracias. yo he hablado con inspectores, eh, vino una vez un señor, un inspector acá a casa, a la casa mía, ¿Ya? Y me dijo, no, mire, Sara Patricia, nosotros le vamos a solucionar el tema, voy a hablar con los señores para que se arrinconen bien, hacia, porque los pasajes son estrechos. Claro, claro. Y comprensible, donde también van a dejar su, su, su, su, sus camiones? No sé. Sí, mira. Pero eh, ponerse fila en fila, después que descarguen su mercadería, yo creo que pues perfectamente lo podrían hacer, yo creo que un poquito de voluntad nada más. Mm, sí yo Patricia eh, escuchándote y percibiendo perfectamente tu problema con la misma sinceridad con que tú has hablado, eh, yo veo bastante difícil la solución por ese lado porque eh, uno ve el comportamiento que tienen los feriantes Exacto. en cualquier parte y no son precisamente personas que tengan mucha voluntad para solucionar los problemas al contrario eso es ese problema que tú planteas lo hemos escuchado en muchas partes. Ahora, una consulta Patricia, ¿a ti no te serviría una silla de ruedas para trasladarte? Claro que me serviría. Ya. Claro que me serviría. Ya. Pero acá estamos como en Valparaíso, subidas y bajadas, ya le tengo miedo. Yo le tengo miedo a las bajas que hay aquí. Ah. Porque, te fijas, está como... Así como de repente vinieron a arreglar las veredas en diciembre que nos dejaron la hecatombe. Y eso fue otra cuestión porque yo me dobló las piernas para caminar. Ah. Estaba lleno de escombro. Estuvimos, pasamos... nada Hasta Navidad, Navidad, Año Nuevo y todo lo demás sin ya. vereda. Ya. Entonces yo tenía que igual salir los días martes, porque los días martes tengo problemas yo. Claro. Para salir a tomar el... el el furgón. Claro. Porque tengo que ir a tomarlo corriendo el riesgo porque la gente también come fruta y las bota al piso y se te re, te resbalas ahí. Claro, o sea, voy oh. como pisando en, eh, eh, oh. entonces me cuesta mucho, me cuesta mucho. ¿Qué solución? Mejor, ¿Qué solución práctica? Porque la verdad es que hablar con los con los feriano no, no, es que ya no saco nada. No sacas nada, no porque vamos a sacar nada. Nada, nada, nada, nada, nada. nada. Ahora, ¿tú dices que una silla de rueda tampoco te soluciona el tema porque te da susto? Claro, me da susto. <risa> o sea, yo sé que tengo que, en un poco tiempo más, yo usar silla de ruedas. Eso ya Esto lo tengo más que claro. Que ¿Pero que cuando esa. tú sales, sales sola? No, no, no, no. ¿Y? Me va a dejar mi hijo o mi marido. Allá ¿Y, cómo, ¿Y cómo ellos no van a poder manejar la silla si no te va a pasar nada? No. <risa> Son cosas aprensivas por mi hija Sí, pero podrías Es que sabes que yo creo que esa es la única solución Que veo para tu problema claro. A menos que tú veas otra, que no sé Que yo no le vislumbro Claro, no, yo la, la única solución que yo es, es poner los camiones Tener la voluntad de ellos Poner sus camiones en fila Hace un solo lado Claro, pero no, eso no va a pasar eh, Eso no va a pasar, no, va a pasar no, no, eso no va a pasar y, y esto Olvídate no, de eso por la vez son solidarios una ah, sola un vez. día, pues, pero al día siguiente se les va a olvidar y la, claro, y la próxima y vienen único de nuevo. El problema que tengo de movilización en los días martes. Claro. Los días martes es que es que yo tengo ese, ese, ese problema. problema, yo claro. las ferias son mucha, un bien para todos. Claro, y para ti incluso también para comprar más cerca, pues. Claro. Lógico. Entonces el, lo otro las la ferias ¿por qué no se inmovilizan María Teresa? es muy difícil es muy difícil porque hay lugares donde ellas pueden estar está para el frente en la banda del sur está um, Puerto Valparaíso que es una en una calle muy ancha también podrían ellos instalarse también ir rotando porque la verdad es que son cansadoras las ferias no señor si te entiendo absolutamente entonces usted para sacar el vehículo a mí me ha tocado que me citan los días martes los médicos mi barrio tiene que ir a dejar la, el auto por allá a una plaza con el consiguiente problema que nos pueden quitar el auto claro, Entonces, pero la municipalidad, perdón, la municipalidad hizo la compra de un terreno ya en a donde instalaron la feria ahí en Dona no, no tocó el Peral me el Peral, sí, pero eh, eso todavía no... no se materializa pues. claro. bueno, aquí vamos a tener solución, pero no sé en cuánto tiempo más claro, porque yo vivo acá en el Peral con Avenida México claro. o sea, estoy apegada a Avenida México, la verdad entre las nieves eh, pero yo estoy apegada hacia Avenida México yeah. entonces también a nosotros nos complica esa situación ¿no? a mí la que me da que ellos, lo, el reclamo mío consiste en que ellos podría perfectamente alinearse en los pasajes y la otra que no se entalen en las veredas porque nosotros no podemos pasar salimos sí. y nos dejan estrecho solamente de la, de la puerta de salida de calle sí. a y le tapan la salida de los vehículos también. Aparte de eso, aparte de eso Y mmm, en caso de emergencia que me tengan que sacar rápido no lo vamos a poder hacer. Exactamente. Entonces, yo creo que las ferias son muy más planificadas, María Teresa, ¿no? Sí. Mira, voy a conversar el tema tuyo, Patricia, ¿tú me podrías dar un teléfono, por favor? ¿El mío? Sí. Es el, el sí. fijo, es el 22 ¿Ya? 493 ¿Ya? 40 ¿Ya? 34 664 perfecto 34. El, 34. Eh, mire, es 22, 4, 9, 3, 40, 34. Ah, me está dando mal. Claro, está... Me está... Ahí, 34. Claro, entonces, sí, sí, sí. ese es mi... O sea, lo mejor sí, sí. ustedes no... Pero logré hoy día escucharlo porque escuchaba a Juan Carlos cuando hace el aviso y... Ya y logré conectarme con ustedes, un millón de gracias. Pero a ti se te escucha perfecto, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, pero perfecto, pero como si estuviera es en sentado al lado mío. Estoy en posición, de, en posición del loto aquí, con la <risa> pala. No <risa> siempre estamos mal para poderlo escuchar. Qué linda, pobrecita. Patricia, pues, yo lo voy a ver esto el jueves, ¿por... lo voy a conversar con el alcalde. Ya. Para que él se comunique contigo, a ver si le buscamos alguna solución <risa> a tu problema. ¿Cómo podría comunicarme yo con usted para algo más personal? Sí. Eh, me puedes llamar el, jun, ya no yo voy a empezar a venir los miércoles en la, en la todo el día el miércoles en la mañana ya el próximo miércoles en la mañana porque necesito hablar urgente tengo un problema muy fuerte acá en la casa y ¿Ya? necesito hablar urgente con usted perfecto eh, antes no puedo ¿Ya? pero si es tan urgente puedes venir a hablar con Rodrigo Carreño que es mi asesor ¿Ya? a mi oficina Y es como si hablaras conmigo Ya, ¿dónde está eso? En no, Palmaceda no. que me dé la dirección y yo voy a su casa Ah, dame ah. la dirección y él va a ir a tu casa Ya, es miércoles así porque no yo hoy día me dializo. Sería ideal ya. en la tarde puedes conversar con él Ya, dame la dirección exacta Avenida El Peral Avenida El Peral 01609 0-16-09, perfecto. Sí, porque yo me los martes, jueves y sábado Perfecto. Entonces los días lunes, miércoles y viernes tengo para atención al público. No, <risa> me <tira. risa> ¡Ay, linda ella! Perfecto. <risa> me estira. Uh, eh, felicidades ahí. Gracias, Gracias Patricia. por la oportunidad y, y ojalá vengan a podar los árboles. Ya. ya, perfecto Vamos a pedir a... Un poquito para la señora Patricia Referente al tema de la poda de árboles Cuando los árboles están tocando los cables Es responsabilidad de la empresa eléctrica Si no están tocando los cables Es responsabilidad de la municipalidad perfecto. Para que lo vea bien y vea si tiene algún problema ahí. Vamos a la música Vamos Señor la Juan Carlos Paredes Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré. secreto y en silencio te amaré Arriesgando el otro olvido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo nuevo perfecto Te amaré Te amaré. Com no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido No, no, no No, si lo he decidido Te amaré. que tengas manos frías te amaré con tu mal ortografía y tu no saber perder con defectos ni manías te amaré te amaré te amaré porque fuiste algo importante te amaré. Aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena te amaré Aunque queden pocos restos Enseñante lo que fue Seguirás cerca en mon centro Te amaré Te amaré, te amaré de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento no siempre ya estamos de regreso con ustedes, muchos llamados el día de hoy, la gente quería opinar, quiere hablar aquí en tu programa sí, Yo te fin, ayudo, tú me ayudas junto me a, a la cansar. concejala María Teresa Albiar y junto a su amigo Rodrigo Carraño. Adelante, chicos, verdad? tenemos una llamada que voy a procesar ahora. Adelante. Bueno, estamos de vuelta ya entonces con el programa. Sí. Sí. Estábamos conversando de los problemas que se ocasionaron en esta comuna este fin de semana Que no es una cosa tan rara Porque en todas partes eh, el, el nivel de, de agua Que cayó fue realmente Impresionante Tenemos un llamado Aló, Aló. Aló. Buenos días ¿cómo está María Teresa? ¿Cómo está? Un gusto saludarle mi niña ¿Cómo Hola, está la vida? ¿cómo estáis? Héctor Sí, ¿cómo estás, pequeña? ¿Cómo te vas? Mira, todavía me acuerdo de tu voz. Eh, qué bueno. Eso significa, digamos, de que existe eh, algo de empatía y un feeling entre entre, eh, entre lo que es este humilde eh, servidor para ti, María Teresa. Sí, por supuesto, Héctor. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha marchado, digamos, todo aquello? Bien, ¿sí? gracias a Dios. Uno tiene que darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que le pasan. Qué bueno, qué bueno que siempre hay hay, hay un recuerdo grato de, de, de, para aquel caballero que, que nos permite disfrutar de, de, de todo esto que eh, gratamente para algunos para otros es ingrato verdad pero de, Uno tiene que agradecer todos los días por el hecho de despertar somos parte Puede de este vivo somos parte de este arcoíris y parte de esta opción de vida para poderla digamos exactamente asimilar. maría teresa bueno vaya mi, mis condolencias para todos eh, aquellos los, los, los, los simpatizantes o los partidarios de que en paz descanse aquel amigo que sus palabras son aquellas <risa> las, aquellas las que colocaron digamos aquella cuñita que dieron la cual dice él, digamos, que todos tenemos derecho a equivocarnos indistintamente lo que dio a entender él, ¿verdad? Uh -huh. Y que, la, eh, si bien es cierto, nos equivocamos, pero tenemos también, como él fue el principal, digamos, que nos dio la, la opción de ir tras la democracia y la democracia utilizarla en términos de respeto y, y, y saber responder ante todo aquello que significa la responsabilidad ante la vida uh -huh. creo que eh, eh, lo importante eh, es aprender de ello Y tal cual como si es bien y bien él ya partió aquel renuevo que de en, en, en la tierra aquellos que son sus hijos también respondan a lo mismo que él nos, nos dejó digamos como como línea de, de, de, de entrega y como responsabilidad eh, llámese eh, solidaria eh, partidaria y o humanitaria como ejemplo de vida cierto correcto Perfecto Y en cuanto a, a, lo, a lo que significa esto de, de, de, de, de las cosas que ocurren en, en, en, en, en esta en esta humanidad hoy en día y Tú estás hablando, digamos, de las cosas, de los catástrofes que ocurrieron acá en, en, en, en este pedacito de tierra, ¿verdad? Que es nuestra provincia cordillera En nuestro puente alto, tengo querido pregunta, Tengo una pregunta Dime Lo importante de esto es saber qué han hecho Si bien es cierto, el desarrollo significa, digamos, catástrofes para algunos Provecho sí. para otros, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué han hecho con esa cantidad de tierra que se está removiendo arriba? Porque aparentemente son 70 kilómetros por 8 eh, eh, metros, digamos, de, de, de, de diámetro, por así decirlo, que, que están removiendo. Entonces yo pregunto, ¿en qué parte está quedando esa tierra? ¿Será eso el producto de lo que, con esta eh, lluvia que vino arriba y se removió para abajo y produjo más, más digamos, de eh, Esas son eh, para, para acá y más destrozo Sin ser expertos Si bien es cierto que no creo que sea toda Porque si no estaríamos aquí en Puente Alto Bajo una capa de bloco mucho más grande Yo creo que de todas maneras Ellos tienen responsabilidad No sé qué hacen Porque nosotros como somos de otra comuna No tenemos idea Cuáles son la, los depósitos De toda la remoción de material Que hace Alto Maipo allá en San José de Maipo no lo tengo no lo tengo claro bueno esperemos que en, en algún momento en algún momento se haga se hagan digo y lo digo en término muy eh, eh, de, que quen veas mea, culpas eh, eh, en, en cuanto a lo que significa aquello porque claro no nos pertenece a nosotros la comuna pero indistintamente nos, nos, nos afecta tratando. por supuesto claro. que sí sí Mi niña, le damos le damos los saludos de, de, de, de respeto a doña patri escalaante que la conozco la conoce ¿verdad? a latermin digamos de, de, así tal cual ya a, de, de de, de, de comunicación de, como lo estamos haciendo nosotros y que eh, vayan mis mi, mi mejores deseos de para ella solucionar su problema y en cuanto a lo, a lo que significa digamos el, el tratar de luchar contra yovio digo que es ir contra la corriente con los señores esto es, es muy difícil claro. es muy difícil porque no no, no no hay respeto hoy en día se ha perdido aquello que es que se llama ser solidario ser sociable Así es. Y la palabra sociabilidad ya no existe. Ah, desgraciadamente. Así que esperemos en, en, en, en aquel caballero de arriba, como siempre he dicho, que, que haya algo, algo de, de recuperación de, de, de, de aquellos que se han ido y que nos han dado algo de ejemplo de cómo eh, ir por la vida. Cómo se debe proceder en la vida. Mario Teles, un abrazo, te un Gusto en saludarte, Héctor. Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Un beso. el miedo te hace dudar a poco segundos antes de saltar no lo dudes. Solo abre tus alas siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueño y verás. El que no sufre con la soledad corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Yo te ayudo, tú me ayudas. como todo viene y va, la vida es un más, un paso adelante y otro paso atrás. 872-7871 Conexión directa con Radio Puente Alto 872-7871 Conexión directa con Radio Puente Alto Yo te ayudo Tú me ayudas Ya estamos de regreso con ustedes, compartiendo buena música. Conéctese con el programa Markel 22 872 7871. María Teresa Algar, nuestra concejala, y Rodrigo Carreño nos están esperando en Yo te ayudo, tú me ayudas. Adelante. Bueno, antes que nos sigan llamando, quiero pedir a la gente que nos llame, valga la redundancia, a todas aquellas personas que tuvieron algún problema este fin de semana en sus casas, ...y que sienten que la municipalidad les puede prestar una ayuda. Llámenos, nosotros hacemos de puente para solucionarles sus problemas... ...si es que estos tuvieran solución ¿no? al corto plazo. Eh, hay mucha gente que se llovió, hay mucha gente que se le entró el agua a las casas. A mí, a mí. A ti se te entró el agua sí. a las la Y agua al bote. Sí, <ríe> lo, que entonces... pasa, lo que pasa es que la lluvia, como le estaba comentando, fue rara en Puente Alto... ...porque llovió con un viento contrario... Ya. Entonces no. a mí me, no, se me entraba no, el agua, por el techo pero por se un, se un lado que nunca llovía, llovía, llovía y nunca se había claro. Entonces desperté en la mañana y tuve que empezar a tirar el agua hacia el patio Qué rico, ¿eh? y Un despertar exquisito, ¿no? claro. las patitas en el agua, eso es lo más rico que hay Sí, pero oh. uno como, como bombero ya está acostumbrado a estar siempre mojado Pero yo me, me puse en el lugar de la otras personas y fui al... A ver, el tema el problema porque me llamaron por teléfono del condominio El Chañar y el uh, Maiten, me acordé el nombre. Es lo que también estábamos conversando ¿Sí? aquí en el sector de Las Lomas del de La Loma de Higuer. En la cual la constructora tiene un terreno atrás. Sí, ahí por ahí Higuer frente al Cerro La Ballena, la que va hacia abajo. Ya. Las Lomas del Viento también, que está en la calle Entonces llegué allá al lugar y la constructora tiene un terreno atrás en la cual está en estado de abandono. Pero eh, se junta la, la cantidad de agua que el año pasado me llegaba a mí hasta la rodilla Hoy día, bueno, cuando fui este sábado no me llegaba a las rodillas, pero sí se acumulaba mucho en la pared. Y por la pared comenzaba filtra el agua a filtrar hacia las casas. Hacia las casas. Entonces... Es peligroso porque se reblandece el terreno y y puede botar la pandereta incluso el agua, si el agua es muy sí. es muy dañina, es muy tremendamente peligrosa. Sí, Porque entonces es incontrolable igual que el fuego. ¿no? Ese, ese era el tema y hay mucha gente que construyó su patio Lógico. con su eh, las parrillas, los techitos y el agua se le metía sí. para abajo. Lógico. Hay gente que hizo el desagüe ahí, va puso un desagüe por el agua que caía y que, que la tiró al, a la alcantarilla pero la otra no, pues hizo el cierre nomás y iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo y con Ay, diferentes susto. tipos de radiere porque unos tenían de 5, otros de 10 otros que ya estaba el agua a punto de ingresar así que eh, querían conversar con usted también que van a llamar durante la mañana para comentar el, el, el problema y poder hablarlo a través del, de la municipalidad sí, yo ese, ese es el punto justamente que a mí me motiva hoy día es el poder ayudar a la gente que ...que a lo mejor no alcanzó a llegar a la municipalidad... ...y ayudarla en solucionar sus problemas... ...porque no hay que olvidar... ...que este fin de semana nuevamente tenemos lluvia... ...entonces hay que tomar todos los resguardos posibles... ...en nuestros hogares... ¿Ah? ...si usted percibió que tenía una gotera... ...si usted la puede arreglar regio... ...si no, a lo mejor emergencia le podría solucionar... Hay que ir viendo si sí, con nylon, con, con pizarreño, hay una serie de cosas que a lo mejor la municipalidad podría hacer, pero a lo mejor desconocen cuál es su problema, así que llámenos y nos cuenta qué problema le aqueja. Bueno, eh, eran como a las 10 de la noche el día sábado y sacado el plástico en la municipalidad. Estuve en el departamento de emergencia porque estábamos haciendo... Eh, me llamaron de la población Maipo también para hacer eh, para pedir un favor de un camión aljibe que cómo podían eh, ir a buscar agua estaba lloviendo y el punto más cercano a ella era todo con el Gresco, Gandarilla ya. de la población Maipo de la Isla no de Isla de Isla se de ¿eh? María Magdalena no, no, no es nada claro. llevarse la... la, la el agua el o. peso entonces el peso. había un camión que está destinado al sector de sí. la esperanza que ya. estaban dándole agua ya eh, agua ya era y atravesando y era no tenían que dar todo el agua iban a cargar y volvían pero los camiones alquies municipales tanto como bomberos que estuvieron ayudando en diferentes sectores incluso en el bar luco eh, pero ya del lugar de donde sacaban el agua de estos pozos que de los pozos maravillosos tienen, que hicimos nosotros y que yo no dejo de de felicitarme, de haber aprobado ese proyecto hace años atrás porque por Dios que nos ha servido para poder salir para, para nosotros y para ayudar incluso a otras comunas claro. eso es muy bueno entonces la población Maipo me pidieron la factibilidad de, de, de hacer el contacto para pa poner un camión alquive ya Hablé con el director de aseo don Juan Carlos Garay y me dice sí, no hay ningún problema, yo tengo un camión destinado al sector de la Esperanza, como le estaba comentando, sí. terminando ahí se va la población Maipa a la iglesia María Magdalena. Santa. En el transcurso en la noche sí, nos vamos al tiro, a retirar llamado Juan Carlos. En el transcurso de la noche empezó a, a retomar nuevamente a llegar el agua a las casas. Entonces Juan Carlos me dice, mira, si mañana no está el camión a primera hora, va, si no ha llegado el agua a primera hora, te mando el camión Casa al tiro Mayantino. a la iglesia María Magdalena. Perfecto. Muchas gracias, me fui, pero más de una hora viendo cantidad de gente que llegaba y ese es otro tema que le voy a tocar ya, vamos a atender primero un llamado aló aló, buenos días María Teresa, habla Delia Delia, hola, ¿cómo estás Delia? bien, gracias, gusto saludarte igualmente pues, ¿cómo estás? aquí estamos lamentando un poco la, las consecuencias que tenemos por la inmobiliaria Concagua en condiciones de que los condominios Chañar y Maiteen, todo, todo cada vez que llueve se anegan ...tienen problemas con el agua, puesto que atrás de las casas de ellos hay un sitio de eriazo... Exacto. ...en el cual tienen un canal de regadío que se desborda con el agua. Bueno, ah. ese sería un problema de los canalistas, pero ellos siempre están atentos para eso. Ya. Yeah. Es que hay mucho muchas cámaras que se llenan de agua porque ahí está todo urbanizado... Uh -huh. ...y la inmobiliaria no hace nada por solucionar ese problema... Nada, ya. nada Nosotros como Junta de Vecinos hemos trabajado en eso Les hemos mandado cartas, hemos tenido entrevistas Y no pasa absolutamente, no pasa absolutamente nada. nada Ahora ellos se declararon en quiebra Por lo tanto oh. no, quieren, no quieren atender a nadie Porque ellos dicen que no Nadie puede porque nadie está a cargo del asunto oh. Y el problema es que la gente se añada Las casas que se llenan de agua Y tiene que estar llamando bomberos Bomberos va La municipalidad también está llena de trabajo Y... Bueno, hay problemas por todos lados. Por todos y como lados. somos un sector privado, uh -huh. porque son condominios, nadie nos quiere atender, claro. excepto los bomberos, ¿ya? Uh -huh. Entonces la gente cuando va a pedir arena, va a pedir sacos de arena a la municipalidad, o no tienen, o simplemente porque somos privados dicen que no hay. Ya. Yeah. No sabemos. O sea, estamos mal por todos lados. Exactamente. Estamos mal por Entonces, todos lados. Entonces, ahora lo que nosotros queremos es que el inmobiliario se entere de que nosotras no nos vamos a quedar aquí. Ya, yeah. ya. El sábado nosotros tenemos una reunión. Me gustaría que vinieran de la radio también si es posible. Vamos a tener una reunión con la gente del condominio Señal, Poi Señal y Maiten son los condominios más afectados. Claro. Eh, y vamos a tratar el tema. La gente no puede seguir así. Nosotros somos gente, toda gente de trabajo. Acá nadie tiene plata ni es millonario porque estamos en un condominio. Si no se eligió este lugar solamente porque es un lugar seguro, donde los niños puedan jugar tranquilo, la gente pueda dormir tranquila. Pero eso no significa que acá haya mucho dinero. Acá las casas están avaluadas en 12 millones de pesos. Así que calcula. Claro, lógico. No, no, somos no son casas de gente millonaria. Y somos gente de esfuerzo. La gente sale en la mañana, llega en la noche todos los días a trabajar. Entonces, eh, equivocados si piensan de que porque somos un condominio privado nosotros tenemos los recursos Por supuesto no, no tenemos necesidades. Sí las tenemos muchas Sí, te, yo estuve mirando las fotografías que me trajo Rodrigo Y yo este jueves voy a conversar con el alcalde Para que veamos de qué manera podemos solucionar este tema A mí lo que me preocupa es que la empresa se haya declarado en quiebra Porque ahí, eh, claro ¿con, quién, ¿con quién conversa uno? Pero de ahí a más nosotros no sabemos claro. Porque ellos no pueden decir muchas cosas ¿no? claro Lo único que sabemos por el personal que trabaja Yeah. en la inmobiliaria que nos yeah. lo jefe uh -huh. dicen que ellos entregaron un, unos terrenos para porque nosotros no tenemos tampoco terreno Conte público sí. donde podamos poner una sede por la cancha ya nos yeah. han entregado ese terreno y queremos ese terreno ese terreno que se inunda y todo queremos que ese terreno lo habiliten para nosotros perfecto como junta de vecinos ya yeah. entonces según dicen los empleados de que es, los terrenos ya fueron entregados y están ubicados en otro lugar Yeah. Pero nosotros no nos han informado. No han informado El alcalde no debe estar al tanto Porque nosotros también lo hemos molestado a él Y dice que nos dijo la última vez Que iba a averiguar bien ese asunto yeah. Me gustaría que... Bueno, que tú, como concejala, ¿verdad? si sí, sí. Pudieras eh, actuar ahí en ese momento de la reunión que tengan ustedes. Sí, por supuesto. Y recordarle al alcalde que nosotros estamos esperando su terreno. Lo tengo anotadito, Delia. <risa> Dame un mal. teléfono, Delia, para yo contarte después qué me dijo el alcalde. Se lo doy yo. Ah, tú me lo das sí, después. Me lo, lo da por yo. interno, Rodrigo. Yo quiero agradecer eh, mucho a Rodrigo Carreño, a los bomberos, que siempre han estado presentes, ellos, nosotros los llamamos... Siempre y listos, pues. Siempre ¿ya? listos ellos. Entonces, pero el, el, no es todo de ellos, no es responsabilidad no, de No, ellos, pues, ellos van la a la solucionar este, este los entuertos. Pero, bueno, ¿sí? yo le quiero felicitar a usted también por estar preocupada de su sector. Gracias, porque el otro día, el otro día ella hizo... El otro día Delia junto con Alicia hicieron un tema sobre la seguridad de temblores y incendio y inundaciones Perfecto. en sus sectores Justo. Entonces, <risa> claro Y dictó la um, cátedra Los prevencionistas de riesgo um, Dieter ya. Y se me, se me olvida el otro nombre de Lía ¿Cómo se llama? Dieter y... Uh -huh. ¿Cómo se llama el otro prevencionista que fue? El condominio en Baitén, condominio en señal Sí, pero Dieter fue uno de los prevencionistas ¿Y el otro cómo se llama? Perdón, no te entiendo el, De el, los que fueron a la charla A la charla Ah, fue Dieter y Javier ese. Y Javier, claro. Ah, Dieter, ah, ay, y, y, y con idea. pantalla gigante y ah, todo estupendo. un cuento sobre incendios sí, y dar la charla yeah. inclusive ellos quedaron comprometidos de que ya a partir de junio nosotros vamos a tener charla en cada uno de los condominios, son 15. Uh, Qué bueno. Ya. Yeah. Así que en los 15 vamos a contar también con la presencia de don Rodrigo Carreño y su equipo. Perfecto. Este. Oye, Delia, <risa> eh no olvidar y, y comentarle a la gente que este fin de semana vuelve a llover. Sí, ¿Mm? eso es lo que nos preocupa. Entonces, nos preocupa muchísimo porque sí. eh, tenemos que conseguir... Hay que estar atentos. que hagan una zanja... Eso mismo. Hagan, o que nos entreguen materiales de, de arena, pero no nos conviene tampoco porque como es un sitio de diazo... Sí, y van bueno. a haber sacos de arena, lo, no, los, se los, los van delincuentes a... van a tener más facilidad para tirarse al otro lado. Claro, no. No, si lo que yo creo que hay que hacer ahí... Por el, mientras tanto es una zanja que absorba claro. todo el agua y la canalice hacia, hacia, hacia el canal el, hacia el río, tiene. si está ahí mismo claro, el río por eso Ajá. Claro. ya mi hijita, un besito ya. nos vemos, chao desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto. No fue suficiente Yo te ayudo, tú me ayudas Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan i ja eres mi persona favorita Cada minuto a tu la vos geniale I no na nada... que llevo otro en nunca pasa lo nuestro al menos eso siento de locura casi estamos igual en viajo me he volvido un mega fan hit it eres mi persona favorita cada minuto a tu lado es genial, y no es engañale y Buena música, temas de conversación, apoyando la comunidad Junto a Rodrigo Carreño y nuestra concejala María Teresa Alvial en yo te ayudo, tú me ayudas Aquí hay harta gente que nos envía preguntas Alguna pregunta un poco loca ¿Por qué los basureros cada vez que pasan andan con el tarrito? Estamos de acuerdo, para el 18 de Navidad, pero todos los días ¿Acaso la empresa no les paga un sueldo digno? Pregunta Antonio González Y me gustaría que me dijera en qué sector es para poder nosotros eh, mandar a gente a fiscalizar porque no corresponde ellos tienen un sueldo y sin duda alguna no es ese el modo de estar pidiendo así que si alguien más ratito nos puede mandar un correo diciéndome aclarándonos en qué sector pasa eso yo se lo agradecería mucho para poder ponerle atajo a eso ¿Tú lo sabes? Los requisitos es tener eh, primero que todo en la carné e identidad? identidad, domicilio. Estoy echando abajo en la raya. Sí, está echando, está echando abajo en la raya el domicilio y sí, también la, tener ¿Qué se tiene que hacer con alguna alguna boleta de comprobante, comprobante de agua, gas, alguna cosa que diga en qué? Y las recetas. Y la receta que es lo fundamental, pues sin la, la receta, receta. no sé. Y se eso le es todo. Y eso es todo, ahí en el frontis del municipio en eh, el gimnasio municipal y en también. En el gimnasio municipal en, están inscribiendo, así que en el municipio para todas las blanco. que quieran, ya llevamos más de 1500. El jueves llevamos más de 1500 personas. ...lo que es más que cualquiera otra de las comunas, obviamente... ...y estamos esperando más porque sabemos que debe haber mucha más gente... ...que no está al tanto del tema y que podría haberse beneficiado... ...así que les recordamos entonces, lleva su carnet de identidad... ...una boleta que demuestre que usted vive en la comuna de Puente Alto... ...y además su receta, que eso es fundamental... ¿Ah? ...y son para enfermedades no es la aspirina ni el paracetamol ¿ah? son para enfermedades crónicas de personas que tienen que estar de por vida eh, medicándose y que los remedios eh, están fuera del alcance de su bolsillo si, sí, lo otro estábamos hablando del tema de emergencia aquí, Ponte Alto es una de la comuna más grande de, de, de, de nuestro país pero existe el departamento de emergencia que está ubicado en seguir con Tocornal Gresa ¿Qué haríamos nosotros para tratar de expandir un poco esta oficina? Estábamos hablando el otro día con un, un asistente social y él decía, y conversando un poco, tratando de hacer una idea de cómo abarcar más gente y que la gente no venga a este lugar. En días de catástrofe o lluvia fuerte, la municipalidad podría establecer en juntas de vecinos o gimnasios municipales ¿eh? poner un departamento de emergencia ahí. ¿Por qué? Porque venía mucha gente al departamento de emergencia de Gabriela. Que esté conectado con, con la central de emergencia claro, Que esté conectado con central de emergencia. Entonces, por ejemplo, o sea, en Gabriela, no tiene que desplazar hasta acá. Claro. Y, y porque el teléfono va estar absolutamente colapsado. Porque es un río. Es un río venir por claro. por Conchitoro, es un río, mira. Por ejemplo, consultorio y gimnasio municipal que están en Gabriela están los dos conectados. Poner en el punto 1 ahí porque Puente Alto está dividido en, en sectores. Entonces, las personas no podrían, pa, no te, eh, hay algunas personas que no tienen el acceso hasta llegar al departamento de emergencia. Pero sería bueno poner uno en Gabriela, el otro en Gabriela Oriente. Sí, en cuatro, eh, parte, Casas no, Viejas, eh, San claro. Jerónimo. ¿Me entiendes? Y que la central sea que sea Toconalgre. Claro. ¿Por qué? Porque hay radios de comunicación, el otro día salió en la municipalidad de Puente Alto, el día de la catástrofe de lluvia, un camión, yo creo que iban más de 70 colchones, más de 100 colchones a repartir a, a lo largo de Puente Alto. Pero ahí también yo veía el asistente social que iba con más de 50 solicitudes a repartir a todo Puente Alto. Si se dividieran en dos o tres, sería más rápido. Sería más rápido claro. ¿no? Me parece estupendo, ¿eh? Ya. Lo estoy anotando. Ah, está anotando usted. Todo lo anoto. Porque tú sabes que a estas alturas de la vida la memoria es frágil. Y esto va para el jueves para el y consejo. esto va para el jueves para el consejo. Aprovechenme chiquillos, el jueves tengo consejo y todas estas cosas yo después la canalizo a través del consejo municipal donde el alcalde escucha y deriva inmediatamente al departamento que corresponde Eh, estas solicitudes cuando son acogidas... ...pero yo diría que... ...la gran mayoría... ...de todas las sugerencias que los concejales... ...hacemos, son acogidas... ...las personas también preguntan... ...por qué Conchitoro se inunda siempre... ...siempre, siempre... ...y el sector de la plaza... ...pero yo también doy fe... ...que el departamento de emergencia... ...limpian los humideros... ...casi todas las semana ...pero es por un tema de basura y higiene de, de, de, de nosotros mismos... Cuando votamos el plástico afuera, se va tapando se van tapando los sumideros y así se va acumulando la basura y nos deja porque forma tipo tapón y no deja pasar el agua y se inunda uno y se hun es próximo el paradero el 31 el soltero el río que el es caos. un verdadero río el al pasar. Es que eso ha sido histórico desde que yo era chiquitita que pasábamos por el sótero y era un caos así que no es cosa de ahora solamente Ahora yo creo que se ve agravado justamente por el hecho de que tenemos menos absorción de agua en el pie de monte. ¿ah? En, la, en la precordillera ¿ah? se ha depredado mucho todo lo que es arborización, todo y, y se ha puesto mucho cemento. Y el cemento no absorbe el agua. El agua escurre, escurre, escurre, sí. escurre. ¿ah? Y, y baja muy rápido hacia el plano. Y el primer plano que encuentras es esto, ¿ah? con Conchitoro y los los pocos, porque hay que ser súper justo también, alcantarillados y, y los pozos que absorben el agua son muy pocos. Sí. Muy pocos, no dan abasto para la cantidad de agua. Además que este año, esta lluvia fue fuera de todo pronóstico. Fuera de todo pronóstico, porque es, es, llovió en, un, en dos días, lo que más de lo, como cinco veces más de lo que llueve todo abril entonces Pero lo dijeron Pasamos, pasamos Claro, con claro. el temblor parece que se corrió un poco la fecha Pero lo dijeron pero, Exactamente, pero aunque lo habían dicho No deja de ser que el agua sigue cayendo igual ah. ¿Ah? Y, y entonces por eso es que nosotros tenemos que tratar de prevenir Cada uno en nuestras casas Si sabemos cuál es nuestro punto débil en nuestras casas ¿eh? Tratar de ir a ese punto débil y solucionarlo no podemos solucionar lo que pasa en la calle, pero todos podemos poner un grano de arroz un granito de lo que sea, un poroto, un lenteja lo que sea, para no botar mugres en las calles. Sí, o sea, cuando lo... uno está, va en la calle y se come un dulce, guárdese el papelito en el bolsillo y lo bota en su basura. Bueno, no lo deje porque ese papelito más otro papelito más otro papelito va, va tapando las alcantarillas, va tapando las quebradas. No echemos mugre porque después... Nosotros mismos pagamos el pato. Se tapa todo y el agua no tiene por dónde escurrir. Y si no tiene por dónde escurrir, las calles, las casas, todo, todo colapso. Yo creo que buena idea sería también hacer carritos. Los carritos que antiguamente eh, colocaba el Hospital sótero del Río para que la gente pasara en los diferentes puntos de anegamiento de las calles. <risa> el carrito del sótero del Río, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí. ¿En el pues, sí, te... hospital? sí. Lo que pasa es que provocaba un problema para el paso de los vehículos. Pues. Ay, pero ocupar dos pistas. Dos pistas y dejar una. Mm. Y el otro punto crítico también que el Domingo Tocornal, carretera Acceso Sur. Ahí pero se acumula toda, intervinieron todo. Intervinieron un montón, estuvieron trabajando todo este tiempo. Yo no sé si no fue suficiente o fue otro trabajo, pero yo veía como trabajaban en ese sector y se anega exactamente si sí, es que la cantidad de agua si sí, el otro día también vi una foto del alcalde con el jefe de emergencia limpiando el la sumidera pero bien, vamos pregunta pregunte, pregunte, pregunté muchas gracias acá del estudio 2 desde Ajá. la Villa La Foresta el profesor Cristian Monsalve nos pregunta y nos hace esta, este comentario cuando el municipio hará show artísticos en los barrios de forma permanente y no solo en el frontis de la municipalidad? Considerando que estamos en una comuna en donde se debe generar el gusto por la cultura aún. ¿Qué opinan acerca de esto? Pregunta Cristian Monsalve, profesor de música y dueño de un estudio de grabación en la vía la forest es eso lo hablamos el primer programa se acuerda? Sí. Que, que queríamos ver la posibilidad de que los shows culturales se eh, realizaran en diferentes sectores y no tanto en, en el frente municipal o en la plaza eh, sea bueno yo lo he pedido en muchas oportunidades el, aquí la cultura tiene que ser itinerante no puede estar concentrada solamente en un sector ...porque obviamente la gente no llega... ...vienen muy pocos, los mismos siempre... ...los que están a... ...en los, en los alrededores... Eh, ...lo hemos pedido... ...yo espero que con el cambio de... ...de... ...director de cultura... ...podamos tener eh, un programa... ...de cultura... ...en terreno... ...que sea realmente acorde a las necesidades... ...de la gente... ...porque uno se da cuenta... ...de que a la gente le gusta mucho eh. la cultura... O sea, vienen a ver cosas el teatro a Mil Ponte Tú cuando viene las presentaciones se llena. se llena, se llena, tú te das cuenta que la gente está ansiosa de ver cosas culturales. Yo creo que es súper importante, tenemos gimnasios, tenemos colegios, patios de colegio donde se pueden hacer actividades culturales sí. eh, y entonces yo voy a volver a insistir que no dejemos de lado esa parte de la cultura, la cultura itinerante. En propósito de cultura, cuando se piensa inaugurar el Centro Cultural, Juan, está ahí? Luego, luego. Luego, luego, luego porque está precioso. ¿Ah? Lo sí. que pasa es que ahí se está haciendo todo lo más top, top que hay. O sea, todo está pensado, la acústica, la iluminación, no, sí, todo no está, eso. pero así así que tu, tu albergue... <ríe> quedó preciosa. Mi ex casa. Tu ex casa está quedando preciosa. ¿Hay más preguntas, Cortés? Eh, sí, estaba hablando con re, en relación al, al tema del agua. Recordemos que el agua tiene memoria y si lo desviamos en algún momento esto vuelve al cauce natural. Recordemos porque con Chitoro creo que pasa un pequeño canal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, respeto por eso. Pero la pregunta... o Qué la buena esa. Yo me acuerdo el canal ese, pues. Sí. Una vez nos caímos en la, en la micro, en la, en la liebre que nos traía del colegio, nos caímos a ese canal. ¿De acuerdo? Así va por el costado de acá. Mira, costado ese derecho. fue uno de los problemas que tuvo el metro al para momento de construir. Claro, y las napas subterráneas. Las napas subterráneas. Nosotros estamos llenos de canales debajo de un puente alto. Y acá el, bueno, el auditor Venecia. nos pregunta, ¿qué podemos hacer para educar a la gente? ¿Campaña? ¿Pasar parte? incentivar la cultura, como decía Rodrigo porque al fin y al cabo ese papel Mira, si yo creo que papel... todos tenemos súper conciencia de lo que pasa, ya. pero siempre estamos esperando que el de al lado lo haga y no lo haga uno uno ve, cuando tú votas vota gente, oye, uno lo ve en, en Santiago, en auto de lo más pituco, uno le dice oye, se le cayó el papelito ¿ah? o el, se le cayó el envoltorio del dulce los casa noticias y los gallos y los gallos se paran el de hítopo. O sea, siempre le echan la culpa al de al lado y nadie asume su, propio, su propia conducta. Si todos hiciéramos un examen de conciencia de cómo actuamos en la calle, si guardamos la basura o incluso podríamos hasta recoger de repente un papelito, no cuesta nada. Yo me dedico en la playa, ¿cuánto tú a recoger? Nosotros andamos con bolsas plásticas yo me dedico a limpiar la playa porque creo que es una cosa que uno debe hacer jamás dejo un papel yo toda mi vida bajo a la playa con una bolsa plástica y todo lo que yo consumo y todo lo que ensuciamos lo echamos en esa bolsa y si hay un poquito más alrededor también la recojo ¿Mm? porque la verdad es que son, son bienes comunes que todos disfrutamos y no hay nada más desagradable que cuando tú te vas a sentar esté lleno de basura yo por lo menos a mí esa cosa Pero... me descompone ...y me descompone ver la basura y las bolsas plásticas en los caminos... ...que van a la, para el sur, para el norte, para, para la playa... ...para todos lados donde uno va, la basura es atroz... ...a la entrada aquí del, de la carretera... ...los papelitos que te entregan en el peaje... ...nadie lo guarda, todos al suelo, todos al suelo... ...yo tengo una bolsita ahí en el auto y ahí he hecho mi papelito... ...y cuando está llenita la boto en mi basura en la casa entonces si todos hacemos eso yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la comuna y en el país se solucionaría yo estaba pensando si en el sector centro hay basurero no, no recuerdo yo o por el tema de atentados terroristas y todo este cuento lo sacaron también Porque otras municipal, otra sí. municipalidades han puesto bolsas transparentes y el perrito para que la gente vea lo que hay en el interior. Claro, lo que pasa es que la gente aquí en esta comuna tuvo un comportamiento bien divertido con los basureros. Sí. No los usaba, echaba la basura en el suelo al lado del basurero. Entonces era como raro, pues nosotros veíamos, ¿por qué tanta basura debe estar lleno el basurero? Y miramos el basurero estaba vacío, o estaba con muy poca basura, que había perfectamente la que estaba en el suelo. Entonces, un día, un alcalde, no voy a decir quién, se, no, se chorió y dijo, se sacan todos los basureros de la calle. Que Lo que yo creo que no fue una buena medida, porque mal que mal, uno tiene que educar. ¿no? Sí. Tienes que enseñarle a la gente. A, no, yo yo siento que aquí <coughs> faltan campañas de, de comportamiento, de aseo. Ay, Ay. me que tener que ser de un poquito si sí, yo creo que faltaría con una cabrita <risa> ya se me oh, dame morgado no dice exactamente lo que está hablando qué está haciendo la municipalidad para propiciar o educar a la gente en el reciclaje con los con los basureros de colores en bueno, la mano de ellos hay que estamos el haciendo bastante al cuento no salió la ley salió la ley Pero la ley, nadie pesca mucho las leyes, yo creo que más en la cosa práctica. Tenemos varios puntos limpios en la comuna, estamos teniendo en los colegios municipales, también tenemos los teníamos adentro los contenedores, adentro de los colegios para reciclar, pero ahora los estamos sacando a la calle para que la gente también tenga más cerca de su casa un punto como punto limpio porque teníamos puntos, pero no eran suficientes. Tú no ibas a venir de la población Maipo, ponte tú a dar... No, no, no hay buen ejemplo porque aquí hay uno cerca. Pero de acá, mm. de los canales, qué sé yo, está muy lejos de los puntos limpios y tú no vayas ahí cargado de basura para ir a dejarla. No, tienes que acercar y darle más comodidad a la gente. Entonces hemos estado sacando los los tarros de reciclaje afuera de los colegios municipales. Y eso creo que es una muy buena medida porque hemos canalizado una cantidad enorme de basura que se puede reciclar, lo que significa un ahorro también para eh, el municipio. Yo el jueves pasado hice una propuesta. Yo creo que uno siempre tiene que imitar las cosas buenas que hacen otras comunas. Uy, yo recuerdo la suya aquí hizo hace más de 5, 7 años atrás... <coughs> el tema del cableado de Maipú sí, y que, nunca que me fuimos, a Maifú, fuimos a Maipú, fuimos a Maipú sí. y, y, y. siempre se acuerdan en el consejo que yo lo propuse pero hasta ahí no me llegan lo que propuse el otro día fue que nosotros entregáramos a la gente y nos capacitáramos esos tarros de compostaje porque la gente que vive en casa no la que di en departamento porque eso es imposible tener un departamento Pero sí en las casas. Tú tienes ese compostaje en un tarro chico que te, tú vas echando todos los residuos de comida adentro, ¿tá? con las lombrices adecuadas, y, te, y por debajo va cayendo el compost, que te sirve para tu mismo jardín. Yo eso lo hacía en Pirke hace años, con una tremenda cuestión que tenían de chaval, la poda... ¿Viene Ni uno... Ni uno solo, no hay olor, no hay olor, porque está hecho especialmente, no está taponeado, sino que tiene su, su ¿cómo se llama esto?, su ventilación, no sale absolutamente ni un olor, ni uno. Yo tenía cuatro metros por, por tres y en una altura de metro y medio y no pasaba nada, ni una sola olor. Y eso significaría que mejoramos la calidad de la tierra, de nuestras casas y disminuiríamos pero tremendamente la cantidad de basura, que es un drama que estamos teniendo porque el, el, el vertedero Santa Marta está con graves problemas, que es el vertedero donde nosotros entregamos nuestra basura. Así que les pareció buena la idea y vamos a ver si la, si la estudian y la ponen en práctica. Bueno, yo el otro día estuve en el sector de Vizcachas, en Loteo de las Vizcachas. Y ¿Ya? justo al frente del Loteo de las Vizcachas, un particular, un, un, un particular privado, eh, dejó que pusieran este punto limpio. ¿Ya? Y habían alrededor de 5 a 7 <risa> autos bajándose con botellas, con diario, con cartón. Y, y la gente ya toma, está, no, tomando la gente está tomando un poco más está tomando de... mucha, mucha conciencia del tema del sí. reciclaje que se aprovecha muy bien el otro día en, en una página de Facebook veía un señor que tenía una máquina que reciclaba toda la, toda la basura de plástico ¿eh? molía, hacía como chip de plástico y después tenía una máquina prensada donde ponte tú con eso le hacía macetero Oye, le quedaban fantásticos. Y era de todas las botellas, todo lo que haya plástico, de las botellas, de todos los colores. Y se veían lindos porque eran matizados. Ba... ¿Pero eran esos maceteros tipo bidones? Que yo maceteros, vi que era un armario maceteros también. Maceteros para, plan, para plantas. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Maceteros yeah. para las plantas. hacía Oye, tenía otra eh, prensa que hacía trompos. Unos trompos preciosos para los niños. O sea, tú con la creatividad que puede tener cualquier persona... ...puede hacer maravilla con el plástico hoy hacían cordones enormes largo largo largo súper ah, ...de plástico, de sí, plástico sí, sí, ese lotico entonces y eso solamente con plástico reciclable con claro mm. con las botellas las tapas todo, todo todo todo entonces bueno también aquí hemos visto como con las bolsas de plástico las, las señoras hacen canastos hacen maravillas ¿no? y eso es súper importante que lo vamos haciendo carne cada uno en nuestras casas y enseñándole a nuestros niños, que de chiquitito ellos sepan que la basura no todo es basura nada es basura en el fondo todo se puede reciclar Sí, pero hay también un tirón de oreja para la gente de Oganquén que tiene los estanques de oh, que, no los que no los viene a retirar y el otro día estuve aquí en Ernesto Alvear con pasé por ahí, también hay otro punto sí. limpio pero que pusieron, la municipalidad puso unos tipo rejas, tipo casillero y que uno lo he hecho sí, para arriba no más, pues claro, pero va justo al lado un tambor de Cuaniquem y el otro del punto limpio de Malebran con independencia es que es bueno. también súper bueno está no, como bien, super, está también ubicado la cantidad nos está informando el alcalde de la cantidad de basura que hemos estado mira la cantidad de pilas eran pero eran gigantes el número, así que guarde usted las pilas que se vayan desocupando en su casa, guárdelas en una botella plástica chica y cuando salga <coughs> si se acuerda, las pasa a dejar, y creo que llevábamos como mil y tantos kilos mil y tantos kilos de, de, de pilas era una cantidad enorme enorme, porque la gente los va a dejar en los puntos limpios, entonces y eso sí que es importante porque tú sabes que eso hace un daño al medio ambiente tremendo, porque lo, los químicos Alcalino. que tienen, los alcalinos, es lo más dañino que hay para la para el agua, para la tierra, contamina todo. Así que estemos conscientes de que podemos reciclar y guardemos, hay cosas que son fáciles, las, las, esas, las latas se aplastan y quedan sí, una, una sí. comida chiquitita. ¿Ah? No, y, y la venden por buen precio, va, la compran por buen precio. ¿Qué pasa con ese tema de las lucas o dinero? ¿Qué pasa de cartones, botellas del del punto limpio? ¿Qué se hace con eso? ¿Se vende la municipalidad después? Va, lo vende, que lo regalan alguna institución, lo disponen en los lugares donde lo Yo no sé, si lo Fíjate que buena pregunta. No sé si lo vendemos o lo entregamos nomás. No sé. Voy a preguntar. Claro. Voy a preguntar. Porque para qué voy a engañar, o sea, yo Soy súper honesta, no sé Me preocupado de que se recibe Pero no sé qué hacemos Si lo vendemos o lo, lo regalamos Nos vamos a la música y sí, luego volvemos Yo te ayudo Tú me ayudas Say you're leaving on a 7.30 Training that you're heading out to Hollywood many times it kind of gets like feeling bad, looks good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 ...850-0416... ...consulta dental... ...Pavés Limitada... From, ...y tenemos una gran invitación... ...para todo Puente Alto... ...atención vecinos... ...Puente Alto, Pirgue y sus alrededores... ...ya abrimos en Puente Alto... ...el Palacio de la olla ...ubicado en Balmaceda 56... ...frente al Molino... ...¿quién es? ...el Palacio de la Hoya... Le ofrecemos fondos de 10 a 120 litros en aluminio y acero inoxidable, fogones, churrasqueras, hornos industriales, freidoras de papas, bailas, sartenes, teflón y aluminio. Mención la radio Puente Alto y le harán un mega increíble descuento. ollas en todos los tamaños. Y muchos artículos más. Sus amigos de El Palacio de la olla Balmaceda 56, frente al molino.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 3042673330. Solo pincha a Luz Gutiérrez y ella le devolverá el llamado inmediatamente. O llámela a su domicilio particular al 22 716 5007 22 7165007. Se va a jubilar, no sabe con quién asesorarse, cuál es el trámite que debe realizar. Llame ahora a Luz Gutiérrez Paredes, la asesora previsional de Puente Alto. 4267-3330 o bien al 22-716-5007. Luz Gutiérrez Paredes, su asesora previsional. Milton Córdoba Vera, odontólogo, nuestro cirujano dentista en Puente Alto, ubicado en Avenida Conchitoro 176, teléfono 23159391, viene el 2 98 40 7 90, celular 08691 28 98. ¿Quiere sonreírle a la vida? Sí, nuestro cirujano dentista Milton Córdoba Vera lo está esperando.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 Profesionales a su servicio Chiquillos, estamos de regreso con ustedes en el programa Yo te ayudo, tú me ayudas junto a Nuestra amiga la concejala María Teresa Alvear y Rodrigo Garreño Acá nos llegó una Un comentario, ¿se los leo? Por favor, Susana Sánchez Ortiz ¿Pasa que Buenos días, buenas tardes Que después de tantos años viviendo La Volcanita 0240 Más de 38 años Y tratando de quedarnos con este terreno No podemos, mucha gente quiso Comprarla y no pudieron Porque había herederos, los cuales nunca fueron ubicados y cuando ya tenía la oportunidad de quedarnos con él llegaron unos abogados y dicen que tenemos, nos generaron y nosotros limpiamos este terreno y los dueños que de pagar por el cuidado del terreno y nunca fue así y ahora nos van a lanzar a la calle en dos meses más y hemos tratado de contactarnos con el alcalde pero no podemos verlo eh, dejamos una carta a don José Osandón y quiero decirle ya van a venir a vernos pero aún no tenemos respuesta de ellos es un terreno que está en la vía Vulcanita sí. ¿Diricas tú no? Sí, las casas. Adelante, porfa, estamos el aire. Adelante. <risa> Atrás. Sí. Volcanita 0240. Un terreno que tiene casi 40 años ahí. Eh, ellos están pidiendo ayuda, asesoría legal, los van a lanzar a la calle. Que tienen que tener un terreno. Sí, seguro, pero mira lo que ella lo que ella planteas, lo que te lo, lo que te Particulares. Particulares Yo te voy a colocar la información En tu muro para que tú hables con ella ¿Te parece? Ya está Cosas como estas están ocurriendo aquí en este cuente Bueno, aquí. es que eso es lo importante Poder enterarse <risa> de los problemas que la gente tiene De todo tipo Si usted tuvo problemas este fin de semana Con la lluvia, también Llámenos y cuéntenos ¿Cuál es el problema que tiene? Que no se ha solucionado todavía Para ver si lo podemos ayudar Ese es el fin que tiene este programa, el programa social. También 22 si lo puedes repetir? 22 731 53 53 88. Es para que la gente tuviera tiempo de anotarlo, po. Ahora, si no lo no tiene, no alcanzó a anotarlo, Vaya a buscar un lápiz y un papel y un ratito más lo volvemos a repetir. Para cualquier tema de urgencia que usted tenga, emergencia, ese es el teléfono. ¡Ah! Me cansé. ¡Ah! Oh. No, he he, he hablado mucho. Sí, estaba pensando en el tema de la Volcanita. ¡Ah! verdad que estábamos anotando el tema de la Volcanita? Sí, ¿Por Yo, hace mucho, no, no, no, no, un incendio ahí en la volcánita y ahí y las casas de la volcánita que estaban acostados pero me gustaría... ¿y ahí algún teléfono de ella? No, solamente te puse en, en vuestro muro eh, la información que ella no envía y el nombre de ella, así que ya y le dije ya que te había conmigo ¿Y se convirtió. llama? Susana ya Susana Sánchez Ortiz está una Son familias que están realmente desesperadas con lo que está hablando Perfecto. Ya Vamos a ver qué pasa, yo voy a, a preguntar en la municipalidad qué pasa con esos terrenos detrás de la volcanita venca, porque se han llevado tantos años a menos que les hayan avisado con mucha antelación de que iban a ser desalojados pero si no es así, le han dado apenas dos meses, cuando has vivido más de 30 años, no no, había que organizarse y hacer un, una, una demanda y defenderse po. uno tiene que defenderse pero pero yo, yo le, le aconsejo a Susana que se unan Todos los vecinos que están sufriendo el mismo problema para que en conjunto ya tengan una estrategia, pueden contratar un abogado. Que vayan a hablar con John Godoy, el abogado que estuvo visitando con nosotros. John Godoy, en la Corporación que... de Asistencia Judicial. Claro. John Godoy es el eh, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y a usted le, le, le dicen que van de parte de nosotros y que... Eh, le, le, le plantean el problema y a ver él como abogado quien les aconseja muy buena idea, te ganaste un otro Rodrigo, ¿Qué? el John Godoy muy agradable el hombre en todo caso, ahí sabía mucho vamos sí, a tener el tema de la ficha casa ah, fantástico, ah, fantástico. va ¿Vale, la ficha de casa pegarés. Estoy sí, anticuado, por no, ficha es que a La ex, claro, ficha a casa. La ex y ficha... con eso que hay salvado. Sí, es que, me, que me, <ríe> me quedé en el pasado. Claro. Sí. Es como... Ex, la, la, la ex. Es como la, la ex. La, la novia, la ex. Oye, me tienen chato con Laurían en todo caso. <risa> Un poco al rally de la ¿Qué? noche. Mi ah, señora, que no lo veo yo. Mi señora me tiene adicto a ese programa. y no, yo ya voy a Y me ha hecho tan bien, tan bien ese programa. Sí. Oh, uh, ¿Qué tiene especial que te ha hecho, Diana? Porque como que te acerca, mira, te da una paz, te da una cosa, como que te vuelve a esa época, eh, Moisés, salvado de las aguas. ¿eh? Sí, de claro. ese Moisés estamos hablando. No es don Moisés Alvear, ni nada que sea. Ya. Sí, y es una es una cosa como que te vuelve a, a, a reencantar con la con la religión. No saben me encanta un cocho precioso los gallos son pero estupendo de gusto mirarlo ¡Oh! las mujeres igual una producción brasilera que parece una, una producción una coproducción norteamericana de millones y millones y millones de dólares qué cosa más linda oye la ambientación todo perfecto perfecto yo gozo con esa Le otro también eh, queremos mandarle un saludo a María Gladys Navarro. Madre, usted también que usted le puso el otro día que, que, la, que Siempre que, la extraño, pues participo juntos. Si sí, participo junta sí, con la Jessica Curaqueo, ella y con yo. La en España. Hace años que está en España la Jessica con su hija Laura que está preciosa. Por Dios que está linda esa niña. Un saludo cariñoso y a ella le está yendo regio, está estupenda también. La Jessica Curaqueo. y Yo partí con la Priscila Carreño. ¿Cómo partiste con la Priscila Carreño? <risa> es, un programa, es un programa de las 3 a las 6 de la tarde que teníamos todos los días. Era muy bueno. En ese sí. tiempo la radio partió con, sí, con Arta Juventud. Arta sí. Juventud, muy bonito. ¿En Ernesto Alvear? En Ernesto Alvear. ¿Después pasaba a Gandarilla? No, no primero no, Gandarilla. en Gandarilla. Después Gandarilla, en Ernesto y después, y después acá. Y aquí ya llevamos como 12 años o más. Po. No sé. Aquí era. uno de los fundadores ya está bien pues. Como 14 años acá. Acá. lleva y 14 años. El... No, pues el 2002. Está la radio acá. Ya, y tú llevas desde, desde el 2003, ¿no? okay. Imagínate. Qué rico, ¿eh? Nosotros no, hacemos 17. si sí, la radio tiene más tiempo, pero yo partí después. No, pero el el después. Pues. Ah. Bueno, te vamos jubilar ya. Usted ustedes ustedes, <risas> ustedes fundaronla. Nosotros fundamos yo... Yo, y el primer programa que se, se que hice se llama Conversemos de Conversemos. con Raúl Mata. ¿Te acuerdas que estábamos en una cosa un sucucho atrás en Tocornal en una piececita chiquitita que estaba allá atrás en Gandarilla. Con... En Gandarillas, en Gandarilla. Sí. No, no por... Tocornal. Tocornal. Sí, por frente a Don Francisco. Exactamente. Sí, en la calle sí. Tocornal. no, fue genial, en una en un sucuchito chiquitín sí. al fondo de la, de la casa no recuerdo más gente sí, Gonzalo Morales que estaba en el programa con la Priscila habían otros niños más que no, no recuerdo el nombre pero bonito la historia de, de, de, esta este, de esta radio bueno todo salió a raíz de que estábamos saludando a nuestra querida amiga María Gladys Navarreta la María Gladys Navarreta la Mari que ha estado delicada de salud. El otro día estuve leyéndole por ahí el Facebook que estaba medio malón. Siempre ella con sus alergias sus cosas raras. Y el carnet de identidad, pues, chica. ¿Ah? Si, si supiera supieras tú cómo estamos nosotros por acá, ¿Ah? estamos igual. Pero hay que seguir bregando en esta vida para poder eh, hacer algo por los demás. Pues yo creo que es importantísimo importantísimo, no olvidar a la gente que partió con nosotros. Qué, qué rico es poder hacer recuerdo las historias de Puente Alto. De Radio Faltan Puente. 13 minutos para la una de la tarde, que hay gente que me está escribiendo, estoy esperando algunos comentarios como Iván Videla Saez, que está en sintonía y agradece que el programa esté en el aire una vez más, para hablar de los temas que realmente le importan a Puente Alto, educación, salud, emprendimiento. ¿Nos podrían hablar de los cursos que trae próximamente la municipalidad Cercotec, Fosis ya que mi mamá quiere que es una mezcla ahí de municipal claro. y, y, y gubernamentales a él le gustaría, le gustaría por favor que le hablaran de ya. eso la próxima semana perfecto vamos a se están abriendo hartos cursos municipales y Cercotec permanentemente, y Fosis también es cosa meterse en la página del Fosis y ahí están los cursos también por si acaso lo quiere más rápido efectivamente ¿Mm? Y Cercotec también. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra entidad? La Omil, el tema del trabajo. Eh, pero estamos bien, parece que no tenemos mucha, mucha cesantía en esta comuna. Yo creo que toda persona que quiera hacer un negocio debe asesorarse bien en el cuento, porque hoy en día existe, que mucha gente sabe también, pero existe el tema de la patente microempresa. Claro. Claro. Que que al tiene alta facilidad al, al cambio de, de la otra patente comercial paga la microempresa familiar que se llama claro, pero mm. debe estar viviendo dentro de su vivienda mm -hmm. también explicarle a la gente que ya no están dando permisos patentes municipales para la, los carros de completo en vía pública tienen que estar dentro de un recinto, dentro de un número conchitoro 648 tiene que tener un domicilio ya no, puede, ya no están dando en el exterior que el otro día también me escribían que querían colocar un, un delivery sushi no sé cuánto se llaman de estos que van pasando por todos lados en, en, en las calles pero ya no están pasando por las calles sí, se es. establecen en un punto ah. eh, de una semana están en ese punto ah, después van, perfecto, van rotando pero ya no están ya no ya no están dando no están generando ese tipo patente ya y qué importante saber sí, eso el, porque el, la gente Eh, no pierda tiempo de ir a la municipalidad a solicitar ese tipo de patentes claro y todo todo contribuyente abogado eh, contador todo profesional debe tener su patente profesional también y sí, por supuesto porque está, se conectan a través del registro civil vale, sí, el servicio impuesto interno el servicio impuesto interno manda un listado de todas las personas y de todas las personas que estén con con su RUT cierto que estén conectados con que tengan boleta o factura y ese listado se lo manda a Inspección General a la Municipalidad de Puente Alto y la Municipalidad de Puente Alto se mezcla y salen los que se no cruza. tienen patente claro, y los que no tienen patente tienen y ahí que patente. tienen que ir a sacar la patente Exactamente. hay algunos que pagan, otros que no pagan, otros que pagan por oficina otros que pagan por profesional y otros que pagan por servicio o prestado, prestado. tengo otra pregunta, ¿se la envió? Sí. Luis Jiménez Valderrama Luis Jiménez ya Luis Jiménez. primero que todo mis más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento a Patricio Elwin pregunta ¿qué opinión le merece que aún dictado un decreto para que los dueños de sitios heriazos limpien y cierren sus sitios y si no lo hace la municipalidad tiene la facultad de retirar los escombros y basura como también cerrar dicho predio para después proceder al cobro o al de los dueños de dueños la municipalidad aún no procede con dicho decreto Eh, yo no sé a qué predio se habrá referido Porque si se refiere al donde está el regimiento Que lo han cerrado en muchas oportunidades Le hemos sacado montones de parte y, y la verdad es que no es fácil mantener cerrado ese predio Muy, muy difícil Porque la gente lo hace tira y se van a vivir adentro ¿no? Si ese es el problema ¿Qué pasó? se activó esto <risa> hay un fantasma claro. <risa> Claudio Claudiño el médico pone atención porque estaba la prensa también bueno, como le decía yo no sé no me puedo referir porque no sé a qué predio se refiere Luis pero si es ese eh, eh, lo, lo hemos le hemos parteado le hemos dado todas las indicaciones y todas las penas del infierno al señor Mafú eh, no, Manuel, ¿cómo se llama? Miguel Nazur. Nazur, Miguel Nazur, el famoso Miguel Nazur, el ex presidente el... de la eh, FPF. Eh, claro, el que ahora quedó libre, pero no se sabe. Ah, ah, si no hay algún registro no se sabe. No se sabe. Jave, <risa> no se sabe. Ah. Ese salió Jave salió a y aumentaba. Sí, No, no ese, se ganó Arby. el premio mayor estaba viendo que Puente Alto está hecho eh, ha cambiado mucho a su iluminación de las vías públicas hemos estado haciendo sí. una gran cantidad de modificaciones estamos poniendo luces LED, LED que luces LED, LED que, son mucho más. que son mucho más durables duran mucho más y alumbran mucho más y ha hecho un cambio fundamental en montones de calles porque realmente eh se nota la diferencia pero que le falta buen tanto yo no sé qué más le faltaría buen tanto en, en cuanto a infraestructura dice claro que... eh, o, o tema social para la gente porque consultorios ya sí, sí. el tema de los hospitales que querían un no, hospital sur al río otro. yo creo que no es necesario porque hay que darvar regiones y si están construyendo este gigantesco que están en seguir con acceso sur ¿Para que otro más en, en, en, en, al frente del sotero del río? En el tema canchas, las canchas siempre, deportivas... Siempre se... son, lo que pasa es que no es que haga falta, siempre se tiene que estar reponiendo porque la gente destruye mucho también. Ahora, yo lo que sí siento que hace falta es el tema de la seguridad, mm. que la gente se sienta más segura y educación. Hay que educar lo que estamos hablando de educar a todo el mundo No solamente la gente que va al colegio Que les imparte enseñanza De los adultos a veces somos peor que los niños El comportamiento que nosotros tenemos Tú ves la agresividad que hay en las calles ah, La gente te pegó un topón Y, y te saca el cuchillo al tiro Entonces eso es lo que yo creo Que hay que bajar un poco La violencia latente Que hay en los cuanteltinos No sé a qué se debe Si es por el estrés porque tienen que recorrer muchos kilómetros y muchas horas de viaje y de vuelta de sus trabajos, de sus colegios, universidad, no sea sé que atribuirlo. Sería interesante primero conocer cuál es el motivo de que la gente en Puente Alto es tan agresiva, tan sin respeto. Porque hay que decirlo y se ve el tema del respeto también en el metro en las micros eso, cuando van con la guaita la mamá la y, y, el, y, y uno te se hace la, el chateando claro, ahí. no hay cosas que son tan distintas a como éramos antes o sea nosotros habría sido impensado que una mujer embarazada si tuviera una micro y no se pararan todos prácticamente a darle el asiento y eso pasaba sí, en los ¿verdad? primeros asientos y recuerdo claro y, y, la, y la señora con guagua lo mismo entonces y ahora eso no existe los adultos mayores para que te digo los por eso están cayendo en el suelo y, y, y la gente mira para otro lado o no se hacen dormir se hacen el dormido claro. entonces ese ese tipo de cosa eh, habla muy mal de nosotros como seres humanos ¿no? que en vez de ir evolucionando para mejor hemos ido como comovolucionando uno podía decir cualquier tiempo pasado era mejor y en este caso Sí se da la máxima, cualquier tiempo pasado a mejor. Nosotros teníamos un comportamiento mucho más humano, mucho más sensible y más solidario. Cuesta, pero yo creo que hay que hacer un estudio. A mí me gustaría que Puente Alto supiéramos cuáles son los motivos por los cuales somos así, para ir a, a atacar esos es motivos, porque de repente uno parcha, ¿eh? va parchando así como cuando tú marchas una, una rueda de bicicleta, que al final la pobre está lleno de hechos de parche mm. y a la primera se te revientan, mm. se te revientan, en vez de comprar una cámara nueva para que funcione mejor. Aquí falta saber qué está pasando con los puentes altinos para poder ir a la raíz del problema y tratar de solucionarlo. Pero buen pues, trato en general con otras comunas está bien elevado en temas de... de, de de salud, de educación... Sí, no, sí por eso te digo que la seguridad es la que nosotros, es el tema que estamos fallando. Si nosotros como municipio, eh, yo siento que lo hemos hecho muy bien. Muy bien porque hemos ido tratando de ir solucionando los problemas de todo tipo. En todo aspecto, social, educacional, de salud. Pero la seguridad es la que nos está comiendo. ¿Y cuánto es el monto en lucas que ingresa a la municipalidad en un tema de eh, anual? No, no, ¿De qué? ¿De, no. ¿De plata para la seguridad? De, de, de plata para todo. La municipalidad tiene toda 60 esta... 60.000 millones de pesos. Oh. Si sí, es mucha plata, mucha plata. Pero también son muchas cosas las que se hacen. Pues. Y muchas inversiones. Y, y eso... Ahí se dividen los ítems para diferentes... Para distintas... Emergencias, operaciones, claro, a de, sociales... A fines de año, en octubre más o menos, ya empezamos a ver el presupuesto para el año siguiente. Y ahí, ahí siempre en octubre o en diciembre cuando la gente dice, ya están están gastando la plata porque llegó la cola y hay que gastar la Bueno, eso pasa en el gobierno de todas partes. <risa> Lo pasa el raspado <risa> la olla, como dice, ¿eh? claro, ¿verdad? Ya está la cambiando la vereda claro, porque está que... En esta, y, en, y en época de campaña como este año... Esas cuestiones se, se hace más divertidos Más más patente todavía Estamos trabajando para est ustedes Estamos trabajando para <risas> ustedes ¿eh? Y nos estamos echando los votos al bolsillo claro. <risas> Pero está bien, mientras se hagan las cosas Yo creo que siempre son las reglas del juego Uno tiene que jugar con esas reglas Pero yo siempre he dicho Alcalde y el Consejo Municipal Para todos Sí, por supuesto para bien y para mal sí. porque no solamente sí, uno, sí, uno como concejal tiene que con las subirse cosas mal, a, y después, a la micro va. de las cosas buenas también mm. se tiene que subir a la micro de las cosas que no resultan y a veces las cosas no resultan la verdad es que son las menos no me puedo acordar de ninguna que no haya resultado <risa> para ser honesto pero porque la verdad es que lo hacemos con el corazón ¿Ah? y cuando se unen voluntades tan diversas Porque el consejo de nosotros en este minuto tenemos desde la UDI hasta los comunistas. Y, y todos trabajamos por Pontes. Sí. Todos trabajamos. Creo que somos de los pocos consejos en que no andamos agarrándonos del moño. Del moño a garabato, no, literalmente a puñetes. Hay consejos que se pegan, se golpean. Ve la noticia no hay. Ve. Se golpean, se insultan tro nosotros en la vida jamás jamás jamás fuera de repente no estar de acuerdo con algo y com, y conversando así como estamos conversando rodrigo y, y decirle no ¿sabes que lo que tú estás diciendo no me parece porque así por esto esto eso es toda la, la, el tono en el que nosotros nos relacionamos la democracia y no y, y privilegiamos no nuestra idea hay algunos que de repente ¿Ah? Tratan de sacar partido en algunas cosas Pero no les ha ido bien entonces han, han cambiado Pero yo diría que el 99,9% De las cosas salen Por unanimidad Por un consenso Porque se ha conversado Y porque hemos visto Qué es lo mejor para Puente Alto Y ahí están los resultados ¿por? ¿Mm? Si bien faltan muchas cosas y, y quisiéramos hacer más Pero pero hacemos mucho Mucho Si tú comparas con muchas comunas lo que, yo que, lo que siempre yo le critico al alcalde, y se lo he dicho y lo digo acá, es que las cosas que nosotros hacemos no las promocionamos lo suficiente. Porque de repente no, salen en la prensa y en la televisión, ¡Uy! ¡Oh, la comuna de Tanto está haciendo tal cosa. Yo digo, pero si esto nosotros lo llevamos haciendo hace años. Y nadie sabe. ...y lo hacen como gran novedad... ...oh, estamos teniendo puntos limpios... ...ponte tú... ...y nosotros los puntos limpios teníamos mucho antes... ...entonces eso es lo que falta... ...contarle a la gente... ...qué es lo que Puente Alto hace... ...ahora en las audiencias públicas... ...le dije al alcalde... se me lo acogió también... ...me siento muy contenta... ...que 10 minutos antes del consejo... ...de la audiencia pública... ...él se va a tomar... ...o alguien se va a tomar... el ...10 minutos para contar... ...lo que se ha hecho... En el sector, ¿qué se ha hecho? En, en infraestructura, en multicancha, porque de repente no todo el mundo sabe los semáforos que se han puesto, que son cosas que ha hecho la municipalidad y las que ha hecho el gobierno, obviamente, ¿verdad? porque muchas cosas son con plata del gobierno. Entonces, eh, yo creo que eso es importante, darle a conocer a la gente lo que hacemos. ¿verdad? Porque de repente hay gente que dice que no hacemos nada. Pero, claro, que a veces tú no... En la vorágine de la vida pasas y no te das cuenta. Bueno, y lo la audiencia pública van a ser están a ya definidas, definidas en diferentes las sectores. Las vamos ayudando cual, nosotros cuando cuando sean y en qué sector están definidas los días y las horas, pero no están definidas todavía los, están por sectores, pero no el lugar preciso de cada una de ellas. ¿Eh? Estamos estamos, estamos. y oh, pasadito y ya. Pasadito. Sí. Eso está oh, la estamos. música de fondo, así ah, ah. Ya está cortándonos la, la... Ha sido un placer, como siempre, sí. compartir con ustedes, chiquillos, y estar con todos los que nos han estado escuchando y participando activamente. Y espero que... Y me quedo muy contenta porque veo que nadie tiene problema en esta comuna. <risa> Le voy a contar al alcalde que nadie tiene ah, problema no. en esta comuna porque nadie nos llamó. Sí, yo quiero agradecer. No, ¿cómo que nadie nos <risa> No, nos pero con problemas específicos, sí. puntuales, así, de la lluvia. De los otros sí, me encantó. No, pero si estuvimos sí, conversando en sí, terreno y la sí. gente está llamando. Sí, si es, es broma. No, pero agradecer a toda la gente Que, que, que, que, que se comunica internamente y nos vamos a comunicar con la gente del volcán sí, Con la señora del con la, 29 Con la, de, con la, Delia. Con la con, con Delia Con la señora que no es evidente sí, Entonces sí, pero, oh, sí, Ahí vamos a ir hoy el día en la tarde quedó... No, hoy día en la tarde no Porque tenía diálisis, mañana me dijo sí, mañana. Sí, mañana vamos a ir para allá el <ríe> Mañana le voy a ir a solicitar A la Patricia, Patricia. Entonces Eso. que tengan un buen día y una buena semana Yo me despido, de Juan Carlos, muchas gracias María Teresa también, Alcote también Un abrazo y que tengan un excelente día amada, Y todos. nos vemos el próximo martes